en el día de hoy se van a estar movilizando contra el juicio a les 27 estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba, juicio impulsado por el juez Ricardo Bustos eh, Fierro eh, para eh, perseguir, para eh, criminalizar la protesta que llevaron adelante estudiantes, particularmente esto en el año 2018, pero una metodología que se está utilizando, recordemos las... Eh, las condenas a César Aracaki, Daniel Ruiz, entre otros, que han sido juzgados por protestar, por reclamar, por tener eh, llevar adelante el derecho a la protesta, para que nos cuente sobre la movilización que van a llevar adelante, sobre el estado, el de, de cómo avanza este juicio. Estamos en comunicación con Cata, estudiante de la Universidad Nacional de Córdoba. Cata, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Sí, lo escucho bien. Bueno, bueno, muchas gracias por eh, la comunicación. Eh, y bueno, primero, eh, ¿qué es eh, lo que van a estar eh, realizando hoy esta, esta movilización? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven eh, que puede impactar en, en lo que es la, la justicia de, de Córdoba? Bueno, hoy vamos a estar haciendo una movilización desde las 5 de la tarde en Colonia General Paz, Córdoba capital, eh, exigiendo no al juicio en enero y en realidad lo ampliamos en enero ni nunca, ¿no? porque entendemos que, que es una causa nefasta la que nos armaron eh, y que va atenta directamente contra la criminalización de la protesta. Nosotros lo que creemos es de que um, la salida es la lucha política. Si bien podemos presentar y estamos llevando con nuestras defensas, las distintas defensas de abogados, eh, toda la causa más desde lo judicial entendemos de que sin una presión sin una movilización callejera no no vamos a poder dar esta lucha no ya que bueno entendemos que es en el en el marco en un marco político mucho más amplio Recordar, para quienes eh, tal vez no recuerden lo, los hechos del 2018, cuál era la, la situación, digamos, se vivió en Córdoba, pero se vivió en distintas eh, ciudades universitarias de, del país, la situación en, en tanto a educación y los reclamos de, del movimiento estudiantil en, en lo que fue el año 2018. Sí. Eh, nosotros, en realidad, bueno, el movimiento estudiantil creo que hace muchísimos años que venimos luchando por lo mismo, ¿no? Por tener una educación pública, gratuita, laica y de calidad. Y de acuerdo al contexto, eh, hemos tenido luchas particulares por, por avanzadas del sistema ante estas reivindicaciones bien concretas que tenemos. Particularmente en el 2018, finalizando el, el mandato de Mauricio Macri, con un contexto de ajuste a nuestras vidas, podríamos decir, la educación no quedó no exenta eh, y algo muy particular que sucedió fue que se desfinanció dos millones de pesos a la educación y ese es el mismo presupuesto que se destinó a las fuerzas represivas en, en el mismo momento, ¿no? fueron, fueron resoluciones con un par de horas. Esto lo pudimos ver expresado como muy claro en nuestra, eh, nuestra cursada cotidiana teniendo techos que se nos caían literalmente mientras cursábamos, eh, con la falta de agua potable también en la universidad, tableros eléctricos explotando, eh, el cierre de los comedores educativos, universitarios, eso como la cuestión más estructural, que podríamos hacer un sinfín, un listado infinito, eh, pero mientras tanto... Ta también se estaba haciendo una reforma educativa en el plan de estudio a espaldas de toda la comunidad educativa, pero con la participación de empresas, eh, teniéndolo como, como, excusa, como excusa, estas empresas siendo parte supuestamente de la sociedad civil, ¿no? eh, llevando claramente la educación hacia una mercantilización, una educación al servicio del mercado y no de los pueblos, que es lo que nosotros venimos levantando, eh, y sosteniendo. También se suma de que estábamos más o menos en mayo, creo que fue, y todavía no los docentes estaban en lucha porque no había un acuerdo por paritaria, les estaban ofreciendo eh, nada, un acuerdo pésimo, eh, básicamente trabajo gratuito con sobreexplotación. Entonces, ante todo esto, en todo el país, eh, en todo el territorio de Argentina, empezamos con asambleas estudiantiles, que después fueron asambleas inter, interclaustro, junto con docentes, no docentes, egresades, eh, eh, compas de ciencia y técnica también. Y a partir de esto empezamos con distintas medidas de lucha en todo el país eh, y Llegamos a ocupar, entre las tantas medidas de lucha, movilizaciones, clases públicas, ollas populares y, bueno, la exigencia de una respuesta de quienes nos tenían que dar esta respuesta, eh, como no estábamos teniendo ninguna, decidimos profundizar un poco más la lucha en la que veníamos y ocupamos en todo el país más de 57 espacios educativos. En Córdoba particularmente ocupamos seis facultades y el pabellón Argentina, A partir de esto estuvimos aproximadamente un mes, un mes y medio con ocupaciones en las distintas facultades. Eh, decidimos, como las asambleas eran masivas, cuando por fin nos dan una respuesta desde las autoridades universitarias, eh, Hugo Yuri y Yancy Ferreira, que son el rector y vicerrector de la Universidad Nacional de Córdoba, nos proponen una mesa de diálogo. Nosotros accedemos a esta mesa de diálogo para destacar el conflicto, porque en realidad era lo que estábamos buscando, a una, una negociación, a ver cómo, cómo solucionábamos todo esto que veníamos denunciando, eh, nos piden para ingresar a esta mesa de diálogo que hagamos un listado de las personas que íbamos a ser las delegadas de este masivo movimiento, porque, bueno, cuestiones lógica no íbamos a poder irles miles que estábamos ocupando, ¿no? Eh, somos 27 personas que, que están nuestros nombres en esa lista de quienes vamos a ingresar a, a la mesa de diálogo, Y con ese mismo papel, con esa misma lista, es que las autoridades universitarias van y se las entregan a la Justicia Federal haciendo una presentación. Ellos dicen que no hacen una denuncia, sino una presentación para que la justicia sepa lo que estaba pasando en la universidad. Entonces, ahí actúa directamente eh, el, la fiscal Graciela López de Filoñuc y el juez Hugo Baca-Narvaja, que capaz que a varios les suene su nombre por ser conocidos eh, defensores de los derechos humanos por la mega causa La Perla acá en Córdoba, sí, sí. Y, pero bueno, son quienes llevan a su vez eh, la, la intención de judicializar a esta lista de 27 estudiantes que estábamos ahí, ¿no? A partir de esto empieza un proceso larguísimo con muchísimas irregularidades judiciales, un una causa que está mal desde su inicio porque no hay pruebas concretas más allá de, eh, de esta disposición al diálogo que teníamos, eh, y se nos pone una causa con la carátula de usurpación por despojo. Eso, bueno, avanza y nosotros seguimos con, con la lucha como desde estas dos patas, ¿no? Por un lado la judicial y más técnica, si se quiere, institucional, y por otro lado la lucha política que entendemos que que van de la mano, ¿no?, y que es necesario estar en las calles justamente para, para frenar estos atropellos. Sí, sobre todo también en, en, teniendo en cuenta, el, además de eh, la persecución eh, política y, y judicial en este caso, eh, el impacto que eh, tiene a la hora de... Eh, de dividir la, la movilización estudiantil, ¿no? Como decía, ah, bueno, no a, algunos no se, pueden no compartir algunos métodos intentando romper eh, la organización y la unidad que se había construido a partir de este procesamiento. El sostener las calles y, se, y sostener la unidad del movimiento estudiantil en este reclamo es fundamental. Sí, totalmente, totalmente. Eh... Lo que quisieron, que creo que, que eso es algo que hace el Poder Judicial en particular en esta lucha, pero que lo hace con todas las personas que, que luchamos y que estamos eh, en movilización, que es individualizar eh, con, con esta consigna de divide y vencerás, ¿no? eh, individualizar el conflicto, eh, atacar como particularmente a, a algunas personas o a algunos sectores para, para generar una reacción y una división. En este caso, la verdad que eh, no, no se dieron cuenta de que lo único que hicieron fue despertar más rabia, indignación eh, y lucha organizada. No, ¿no? nosotros Algo que también nos parece clave remarcar es que un juicio a estudiantes por un conflicto educativo en nuestro territorio, en Argentina, no sucede desde la última dictadura eclesiástica cívico-militar. Eh, Entonces también nos parece fundamental marcar como esta avanzada represiva y eh, que atenta contra el legítimo derecho a la protesta. Catalina, recordanos entonces eh, a qué hora es la movilización de hoy y qué actividades van a estar llevando a cabo. También nombraste que en realidad se tejió una red este, más nacional y que en, en distintas universidades de las distintas provincias eh, también están adhiriendo a estas actividades eh, y a esta movilización, eh, si nos querés nombrar. sí. Hoy eh, nos vamos a encontrar a las 5 de la tarde desde Colón y General Paz. Las consignas son no al juicio en enero, absolución de los estudiantes de la UNS y también de la Universidad Nacional de Río Negro, de que hay compañeras de que están también judicializadas, ellas con 11 años de condena, que ya los cumplirían en cárcel directamente, también por este conflicto en el 2018, así que estamos levantando también su absolución en defensa de la educación pública, no a la criminalización de la protesta, y plate para educación, no para represión ni para el FMI. Esto lo estamos levantando en Córdoba capital con esta movilización, pero desde todo el país han llegado solidaridades eh, y se van a estar haciendo distintas actividades como algunas radios abiertas, clases públicas, y después iremos profundizando de acuerdo a, a las novedades que tengamos con respecto al juicio, las distintas acciones pero la verdad que la red que se tejió de lucha está muy fortalecida y amplia, ¿no? Las reivindicaciones que teníamos en ese momento, hoy en día las tenemos que profundizar muchísimo más con, con todo este contexto de pandemia de que también les ha servido para, para avanzar sobre nuestros derechos.